Meccan etapa 1. Nuestro profeta es Muhammadin Abduya, Bin Abbalo Muttalib, Bin Assem, Inab Al-Munaf, Bin Kusi, Bin Kalbaf, Bin Mera.